Y sus amigos, Bailon Hall, a c a r o n las piedras y les encontraron. Les piran e fichas sin contar la luna. Padre lo contestó. Tenían mucho valor y tenían un guardián. Así que se fueron a hablar con él. Le preguntaron por las piedras. Él es de una adivinanza y si la adivinaban le darían las piedras. t e n í pies, pero van de aquí y de allá. Nunca se i r á q u é es? La sombra. Correcto. Ambos pueden llevarse las piedras.